Nosotros queremos recuperarlo como un sitio de memoria, como corresponde, como se ha hecho en todo el país, con los demás lugares que han sido lugares de detención, de tortura, de exterminio de gente, ¿no? Y bueno, la ley de expropiación fue aprobada hace, hace dos años y está por vencer a fin de año. Entonces nosotros seguimos luchando para que el gobierno provincial tome la decisión y finalmente... Los propios. Fue este, un lugar por donde pasaron más de 100 personas. Eh, todos jóvenes, la mayoría militantes de, de distintas organizaciones, de gremios, de sindicatos, delegados de fábrica. Este, y algunos recuperaron su libertad. Pero tenemos una lista de 100 personas que han sido desaparecidas o asesinadas y que ya se encontró el cuerpo.